Marianton, and Wilkon are welcome Portuondo irratiaren hamaikagarren zailora Welcome, Sue Ibai Eta go home bortitza pasagan astelenean izan gendun bisita naskagarreari no Egun azal lagunak kalea hankasgora gora ipinteko Behar bada, jende askori ez gustatuko bienes publikoz deritxanak suntzitzea. Baina foro ekonomikoan egon zan honen diru iturriak publikoak dira ere Konparta desakegun botero txuak munduaren miseriaren errudunak izen abizenak dituzten eta astelen nontan bilbon egon ziren. Une kartasuna atzirotuei eta gorroto zutzuenak goro ekonomikoan partaz dut zuten. Txarri eta txakur guztiei. Garkoan lagunak monografiko politpolitat prestatu dugu retraka saria agenda betiko Radio rebelde incombustible haz, A esta tardean sorpresatxoen bat Yo soy tan Roca que Ánimo no tiene nada si quieres verben orgía ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. todos y todas vamos a morir ciudadanos ciudadanas todos vamos a morir estamos muriendo para qué vivir para los demás este mundo no es nuestro es de quienes se lo aprovechan para someternos hablan de economía, pues esa esta economía, pues esta economía tiene un único fin, alejarnos de lo que somos, alejarnos de nuestra esencia humana, alejarnos de nuestra libertad. Somos libres de pensar, pero no de actuar. qué hipocresía! Todos lo sabemos, ciudadanos. La libertad es total o no existe. Ser libre es tener autoridad sobre uno mismo. Es practicar lo que piensas y pensar lo que practicas en nombre de una minoría se nos impide ser nosotros mismos se nos impide ser seres humanos ¿vamos a aceptarlo? ¿vamos a aceptar morir por la mercancía por el dinero, por un estado? ¿somos vulgares máquinas? ¿qué tenemos que perder? nada ¿qué tenemos que ganar? todo solo perderemos nuestras cadenas la historia no empezó todavía no empezó empecemos a vivir ciudadanos, ciudadanas Lo que nos quieren vender ya lo tenemos. Quieren vendernos nuestra propia libertad. Nos basta practicarla. Ellos viven de nuestra alienación. ¡Malditos sean! Solo nos basta realizar lo que pensamos y pensar lo que practicamos. Consideradnos por lo que somos. No les necesitamos más. Se aprovechan, viven, gozan de nuestro trabajo. Nos obligan a, su a sufrir, a asumir y ejecutar sus pensamientos. Lo sabemos, compañeros, lo sabemos. Nuestra libertad pasa por la de todos. Basta alguien constreñido para hacerlo todos. ¿Para quién vivimos? No vivimos para nosotros, sino para ellos. ¿Aguantaremos más tiempo que los dos tercios de la humanidad muera de hambre y que un tercio, nosotros y nosotras, sea esclavizada por parte de una minoría que decide libremente su suerte y la nuestra? Hoy en día existen más máquinas de las que necesitamos más alimento, más espacio, más riquezas de lo que necesita la humanidad entera. Ahora mismo podemos gozar de nuestros pensamientos, de nuestras prácticas, practicar nuestros pensamientos, empezar realmente a comunicar, elaborar nuestras pasiones. Nada puede impedirnos hacerlo. Rechazamos este estado. Rechazamos todos los estados. ¡Todo es posible! Joi, zen barikua azpergarri ze? Ez dago ez ere la! Nola labaritzen da ez dut zula ortuon duiratia entzuten! E Eta orain, agenda! Barikulo bezala pixapotea, sortxiter nioatik aurrera ortuonta gaztetxean. Zapatu honetan, lauretan, inizitu kantolautako abesten ikasteko tailerra gaztetxean. Dameka honetan, bostetan, zure egazteguna antolatzeko batzarra. Eta domekero betiko lez gazte esan blada saspiretan ortu hondo gaztetxean. Animatu saitez! Gazte eguna! Galdakago gazte eguna, maiatzak hilu. Bertan, zumeen jolasak, txapelketak, paia txapelketak, Eletrotxaranga eta kontzertuak izango dituzu. Animatu eta paella hartu. Martxorena 14tik 22ra Gastea Asambleak aste politikoa antolatu du. Itzaldiak, mai ingurua eta inguruko herriko Gastea Asambleen topaketa, beste batzuen artean. Etorri, pentsatu eta astindu kontsientziak. Beste guztia honen ondorioz etorriko delako, naita naies. ¡Ostia! ¿Es que no me diga? Pequeña puesta en escena de lo acontecido el lunes en Bilbao. Unos jóvenes se manifestaban delante del Buengen en contra del FMI. ¡Goyca! ¡Digo Troika! ¡Go home! ¡Troika! ¡Supro Troika! ¡Go home! ¡Troika! ¡Go home! Cuando la Beneméritas vasca entró en escena, poniendo contra la pared a algunos de estos jóvenes, ¡Malditos violentos de mierda! ¡Ponedos contra la puta pared, hijos de puta! ¡Sacaos de mierda! ¡Y sacar todo lo que tengáis en el puto bolsillo, maricones de mierda! ¡Si es que no tenéis educación, joder! A lo que el joven contestó. A propósito de educación, señor agente. ¿Sí? Mire, un tren sale de la estación A a 20 kilómetros por hora y a 30 kilómetros... Otro tren sale de la estación B a 100 kilómetros por hora. ¿Dónde se encontrará A lo que la gente contestó. Joder, pues no lo sé, maldito cacho escombro humano. ¿Puede ser que la X sean cinco porrazos? No, se equivoca. ¿Otra respuesta? Joder, maldito jodido de mierda. ¿De qué ha dado puerto dices que ha salido en el tren? Moraleja, ¿para qué quieres educación pudiendo poseer autoridad? Este acontecimiento está basado en hechos reales. Puede que las cosas se hayan exagerado un poquito. ¿Qué pasa? Que yo soy tan borroca que... Ah, pues esto no es... Nada. Yo soy tan borroca que... A ver, déjame hablar. Yo soy tan borroca... ...que de pequeño tomaba teta. Dime, ¿qué pasa? Y ahora... Sazono con amosal, ¿qué pasa? Bebo molotov y masco gomados, ¿qué pasa? Ay, pues no Yo soy tan borroca que mi papá me ha comprado una cantera, ah, pa' echar piedras, yo solo, ah. Y soy tan borroca que mi papá me ha comprado toda la flota de lobos pa' que los queme yo solo, ah. Pero me dieron muchas hostias Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas Cuando dame una aspirina, me ha chuta la ¡Ah! Se a media pensión, soy un veterano de la calle Borraca. Ese vos pesadión, aunque sea de pensión, soy un veterano de la calle Borraca. No mi pensión, no te parto la boca. Soy un veterano de la calle Borraca. No mi pensión, no te parto la boca. ¡Cabrón! Ley diseñadamente Azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Urkullu jauna! Argazkietan bere lerdo aurpegiak salatu dauelako bere pragen bajakera munduko hijoputa handienen aurrean. Ez daki Urkullu, Gerra Zibilean borrokatu zan, arbazoren bat izan bat baina burue altzauko baleuke, botakaingo leke leuke, leuke bere Berezen idea, Espainiako erregeari ipurdie garbitzen ikusterakoan. Galdera, zertan natza PNV-tarren aktivismo politikoa? Besteen aktivismoa kritikatu eta lau urtero agertu enmasa eta euren oligarkak boterean mantentzean? PNV-tarrak inkizidoren mobernoen atzaparrak! Yeah! Zatona guerra verbal kontra el gobierno, usandolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias es un mito político. Aquí Radio Rebelde, desde la base militar del hostigamiento mental. Siempre hablamos de quien mueve los hilos, de quien define la diferencia de clases, de los verdaderos interesados en la continuación del sistema establecido. Y es que este pasado lunes nos visitaron los monarcas de la nueva era mi más profunda enhorabuena a toda esa juventud que no tiene miedo y que muestra sus dientes a los guardianes de la desvergüenza. En la próxima visita, en la venidera, habrá mucho más que piedras, habrá calalsos, habrá patíbulos llenos de guillotinas y un pueblo entero sediento de justicia. En París se levantaron por la falta de pan. Nosotros nos levantaremos por la falta de oxígeno en nuestros ríos, por la falta de árboles en nuestros bosques y por la falta de dignidad de millones de personas. La revolución global está más cerca que nunca y debemos estar atentas cuando comience. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos por eso es que si triunfamos tú estás rabiando y sufriendo de todo lo que tú piensas y dices en tu manía de difamar mira ya aquí como nos reímos ¡Ja, ja, ja Te pasas lleno de envidia Todo el tiempo difamando De todo lo que tú piensas y dices De tu manía de difamar Mira ya que como nos reímos ah, jajaja. Ah, jajaja. Eta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva, se nos volvió carcaja. Reza Bios Pasa el fracaso seguro Upa marcha y el futuro Con la risa flor del labio de todo lo que tú piensas y dices De tu manía de difamar Mira ya que como nos reímos ¡Aja! Ah Hortuondo irratiko edukiña, erabilpen librekoa da. Irratia askea garen heinean